El despliegue es sumamente importante y una vez más nosotros tenemos que lamentar que se haya cerrado todo un lugar como para cazar a mapuches, porque esa es la, la realidad que estamos viviendo. Y el operativo por lo que mencionan sería conjunto entre Gendarmería y la Policía Federal, aunque la Policía es la que está actuando en el lugar o más cerca del lugar, ¿no? Sí, porque digo, eh, esto del corte también a la altura de Villegas tiene que ver exactamente con... Sí, exactamente, con asunto, ¿no? o, sigue, sigue actuando la gendarmería con toda esta, la impunidad y sí, el, el operativo es en conjunto, yo no sé si habrá alguna otra fuerza porque el, las comunicaciones como que son muy cortas y no, uno no puede llegar a, a preguntar demasiadas cosas uh -huh. sino lo más elemental, si están bien, cómo están y demás... Eh, lo que nosotros vinimos precisamente a la radio es para hacer un llamado a toda nuestra gente mapuche a que nos movilicemos y hagamos escuchar como para dar nuestro apoyo al, al Love, eh, Love Ken Winkul Mapu. Eh, creo que si no lo tenemos que hacer de forma urgente porque si no otra vez van a... Eh, van a entrar en los lugares donde es un territorio en recuperación que por, por historia, por ancestralmente, corresponde al pueblo mapuche. Eh, en este momento está usurpado por, eh, por parques nacionales. Eh, y la verdad no podemos entender que haya tanta... Eh, tanta, ¿cómo sería? tanta violencia, pero aparte tanta dictadura si se quiere, porque eh, no poder entrar a en un territorio, parar a la gente que no se pueda acercar ni siquiera a Bariloche, eh, realmente estamos viviendo en una situación muy alarmante y nos tenemos que dar cuenta, eh, por eso nuestro llamado a la gente de mapuche, más que nada a la gente de mapuche, que nos organicemos de alguna forma como para hacernos escuchar y que podamos apoyar a la comunidad que en este momento está completamente aislada, mm. Eh, y la verdad nos preocupa demasiado ¿cuál es la situación que ustedes eh, entienden que se vive con parques nacionales? porque muchas veces cuando eh, las recuperaciones toman estado público y, y se trata de lugares que, que fueron este, apropiados por eh, grandes terratenientes como Benetton eh, resuena de una manera en los medios y más allá de que tratan de taparlo siempre ¿no? y todas las operaciones que conocemos Una cosa, ahora, eh, cuando el, el actor es parques nacionales eh, aparecen otras dificultades seguramente. ¿Cómo interpretan ustedes que, que viene trabajando parques nacionales respecto, por ejemplo, del derecho eh, ancestral consuetudinario que tienen las comunidades sobre el territorio? Bueno, yo creo que está muy clarito desde... desde eh, El, desde el Perito Moreno a esta parte, ¿no? porque son tierras que fueron eh, literalmente robadas eh, a, a las comunidades y después como el Perito no sabía qué hacer con las tierras, las terminó donando a parques nacionales, al Estado y después gracias a eso se crearon los Parques Nacionales, o sea que nosotros lo vemos en todos los territorios donde se dice hay algo de Parque Nacional y sabemos que eso es territorio mapuche, o territorio tehuelche, depende de la zona donde sea, y la vemos realmente como que ellos son los usurpadores eh, obviamente con la venencia del Estado Más que nada cuando desde los inicios de la conformación de los Estados, ¿no? El Estado argentino, el Estado chileno en sus avances con las fronteras han hecho eso, ¿no? ha eh, Usurpado el territorio y ahora parece que, que el mapuche es el que usurpa o el que toma cuando... Eh, legítimamente las tierras pertenecían a nuestros ancestros y, y nosotros tenemos el deber y de, de volver a recuperar eso que nos han quitado a, a sangre y fuego ¿no? entonces eh, si eso que decías vos de, de, de recuperar un territorio a una multinacional como Benetton eh, para mí viene de la mano todo junto con el Estado porque el Estado también garantiza que las multinacionales estén ...ocupando el territorio... Que, que, lo, ...que lo vayan aniquilando de a poco... Eh, ...entonces el eh, Parque Nacional... ...hace exactamente lo mismo... ...resguardar eso para que el día de mañana... ...venga otro con, con plata... Y, ...y si quiere bajar la montaña... ...lo va a hacer... ...si quiere ocupar el lago... <ríe> ...y sacar la energía de ahí... ...lo va a hacer... ...o sea el Estado tiene las herramientas suficientes... Eh, ...tiene las leyes... Eh, tiene, tiene las fuerzas para hacerlo y, y hoy lo estamos viendo como, como en otras oportunidades, digo, la comarca no, no, no es excepta de, de, de este tipo de situaciones, o sea gendarmería otra vez vuelve a actuar junto con la federal de la misma forma que, que han actuado en el PULOF en resistencia, entonces eh, parece que no les bastó haber reprimido a niños, mujeres haber disparado como lo hicieron el 1 de agosto y, y haber desaparecido y matado ¿no? a, al Bueno y Santiago que, que otra vez vuelven a avasallar contra la integridad de nuestro aislamiento eh, y ahora nosotros no sabemos qué, qué puede llegar a suceder porque eh, si bien es una recuperación hay mujeres, no sabemos en qué estado están nos avisan que hay gente herida de balas de plomo, de balas y uno acá está como aislado no igual, igual que esa gente no no sabemos que, que, cómo es cómo es que están